Romano dice que la, pero vos la vas a adivinar, el negro Romano dice que va a adivinar, la no pregunta. Tulo, ¿cómo te va? Bienvenido, estamos en vivo con el Gallego en Uno Contra Uno Radio, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Saludos a Gallego, bienvenido. Bien, Vamos, hoy eh, de vez está muy contento por el tema de, de, de la plaza de gimnasia en el TNA. Sí, la verdad muy contento, eh, entregadores que han empezado conmigo, yo vengo con él, como he en la escuela de Baja, que, -mini -mini, que, se, y que hoy... se volvió a estar. ...no solamente dirigentes, sí, chinchas... Sí, ...mucha sí, gente del club... Gente de, ...digamos la vieja guardia... ...de cuando uno era adolescente, joven... E ...iba a ver Bactri... ...iba a la cancha de fútbol... ...y pasaba horas en el club... y han hecho un emprendimiento... ...y una y han tomado la decisión... ...más que ha pensado... ...de volver a, al TNA y ojalá que sea el principio de una larga carrera en lo profesional. No sé que va a ser difícil, pero seguramente van a proyectar de acá un par de años estar en la liga, como han hecho ahora con el TNA. Desde a poquito fueron eh, escalando en el tema basquetbolístico, y hoy se le encuentra en un presente muy bueno. Y Tulo, el presente de Tulo, eh, con posibilidades de un desafío nuevo, al menos en algunas charlas con Adrián Capeli, con la dirigencia de Boca, con tus agentes. Sí, sí, en realidad, estando en la barriga con, con la selección argentina, jugando amistoso con y, y estuve vencer Adrián, y, y después, bueno, un par de llamados más, pero nada, con qué? o sea, el, el interés de poder llegar a ser el asistente en Boca, pero hoy nada concreto ni nada resuelto, así que a esperar, y ahora acá en la clínica de Paraná y ver... Eh, que es lo que sigue para mi futuro ¿Y la experiencia de Peñarol de la temporada pasada qué, qué te quedó? Ya imagino que hubo mucha reflexión eh, de, de, de, de lo que terminó siendo tu temporada eh, como entrenador principal en Peñarol, la pasada naturalmente claro no, primero hacer un balance de todo lo de lo que fue entonces 10 años en el club realmente de, de primera no me puedo crecer, al contrario justo coincide en una parte muy importante de ...a nivel institucional y deportivo... ...de haber ganado un montón de cosas... ...de el club haya crecido... desde que yo haya crecido a nivel profesional... ...y específicamente la última temporada... ...creo que hasta enero hicimos... ...una temporada más que aceptable... ...diría muy buena... ...porque ahí llegamos... ...a meternos entre los cuatro mejores de América... Salir ...a ir arriba a buscar ese título... ...que no se logró... ...y después de enero para, para adelante... ...tuvimos varias dificultades... ...en cuanto a lesiones de extranjero... Eh, una gira muy muy dura que, no, que nos tocó por el norte en cuanto jugamos, creo que seis partidos, me parece en 14 días, ya no recuerdo y después las lesiones previo a los play-offs pero creo que, que el balance en general eh, ha sido para mí altamente positivo de los personajes lo <risa> tú lo gracias bueno, a, a seguir uh, aprendiendo bien sí, aprender el entrenador sí, sí, sí. Sí. Se aprende. se aprende. nosotros intentamos lo mismo no, con otra visión aprende, aparte si no, eh, los conceptos que estamos alejados no, no, Así que bienvenido, que se haga todos los años. Abrazo, Tulo, gracias. Bueno, de nada, Maestro, vamos a la pausa. Sí, ahora sí, meta la pausa. Meta la Dale, pausa. vamos a la pausa y luego la vuelta a la pausa. Seguimos desde Paraná, vamos en la clínica E, colando con los amigos, los entrenadores, eh, repasando un poquito el mercado, que si bien se levantó la veda, como algunos pensaban, no, ya está todo cocinado, ya está todo arreglado, <risa> todavía... Ni siquiera la comida está puesta en la fuente. No hay es que estar todo cocinado. Ni siquiera en la fuente está puesta. Primero hay que lavar la verdura, después hay que cortarla y después recién se pone en la fuente. Y Esteban está en Mar del Plata y nosotros vamos a la, a la pausa. ¿vale? Disparar. La policía lo rodea sin tregua. Ring ring. Pérez, Pérez, teléfono. Dale. Atiende que hay mensajes. Comunícate con uno contra uno radio. Deja tu mensaje en el 011-4535-5700 y participá del programa. siempre dejo este mundo de dolor, nunca se olviden que ya de la gente va hacia el mar. Uno contra uno radio, todo el básquet en el aire. Argentina, espacio publicitario AM 570.